Amables oyentes, me siento muy feliz porque hoy comenzamos una serie sobre el libro más importante de toda la historia, la Biblia. Ya he tenido el privilegio de compartir con ustedes sobre algunas doctrinas fundamentales del cristianismo evangélico, y me parece justo y muy necesario que ahora dediquemos al libro de los libros la Biblia, la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, pues en sus páginas están las enseñanzas y revelaciones que son la fuente de nuestra fe. Por eso este primer estudio se titula El Libro Más Maravilloso. Servirá como una introducción a este nuevo y apasionante ciclo que tendrá para ustedes todo el material indispensable para hacerlo atractivo y edificante. La palabra Biblia es un vocablo griego que quiere decir libros. Es un término plural porque la Biblia que nosotros utilizamos contiene un total de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento que fueron escritos antes de Cristo y 27 en el Nuevo Testamento escritos después de Cristo. Conozco a mucha gente relativamente culta que ignora que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento pertenecen ambos a la Biblia. En este sentido hay más confusiones de las que uno podría imaginarse. Años atrás un periodista dijo que el Antiguo Testamento era la Biblia Católica y que el Nuevo Testamento era la Biblia Protestante. Pero no es así. Lo correcto es que la Biblia se divide en dos partes. El Antiguo Testamento con 39 libros escrito antes de Jesucristo, y el Nuevo Testamento con 27 libros, escrito después de Jesucristo. Ambas partes, reunidas en un solo libro, forman la Biblia. Tal vez lo que habría que aclarar es que la religión judía utiliza solamente el Antiguo Testamento. Ellos consideran que los libros escritos después de Cristo no deben incorporarse al texto sagrado pero eso se debe a que los judíos no aceptan a Cristo como Dios. Sin embargo, algún oyente católico podría decirme, usted está equivocado porque ha dicho que en el Antiguo Testamento hay solo 39 libros, y yo veo que contiene 45. Eso es cierto en cuanto a la Biblia que generalmente utilizan los católicos, donde el Antiguo Testamento tiene 45 libros, o 46, según como se cuenten, lo que pasa es que allí se incluyen otros libros llamados deuterocanónicos introducidos por Jerónimo en la Vulgata e insertados en la Biblia por el concilio de Trento los cristianos evangélicos no hemos aceptado esos libros porque no están en el auténtico antiguo testamento hebreo anterior a Jesucristo que es el que todavía usan los judíos ni ellos ni nosotros los consideramos parte del texto sagrado, sino agregados posteriores. Por eso existe esa diferencia. En cuanto al resto de las escrituras, aunque las traducciones sean distintas, el contenido es el mismo. Hago notar que nuestro profundo respeto por el Antiguo Testamento hebreo tiene su fundamento en un pasaje del Nuevo Testamento, que leemos en la Epístola a los Romanos, capítulo 3, versículos 1 y 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Esta afirmación se refiere concretamente al Antiguo Testamento y nos enseña que en esa parte de la Biblia debemos aceptar únicamente los libros que los judíos reconocen como divinamente inspirados. El Antiguo Testamento se escribió a lo largo de un período de más de mil años de duración, con la colaboración de numerosos escritores que fueron instrumentos en las manos de Dios. La mayoría de los eruditos están de acuerdo en afirmar que el primer escritor inspirado por el Espíritu Santo fue Moisés, que comenzó su tarea aproximadamente en el año 1450 a.C. El último de los autores del Antiguo Testamento fue el profeta Malaquías, que escribió no después del año 400 a.C. En cuanto al Nuevo Testamento, comenzó a escribirse entre los años 45 y 50 de nuestra era y fue concluido hacia fines del primer siglo, más o menos entre los años 90 y 95, cuando el apóstol Juan terminó sus libros. Esto significa que todo el Nuevo Testamento fue escrito en un lapso no mayor de 50 años de duración, con la contribución de varios autores que, igual que en el caso del Antiguo Testamento, fueron directamente inspirados por Dios. En los próximos estudios seguiremos explicando los orígenes y el contenido de la Biblia, y todo otro detalle de importancia e interés para ustedes. Ahora hagamos un paréntesis hasta la venidera plática, recordando un pasaje que hallamos en la segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 3,